Chaleón y saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratias, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM. También saludamos, como lo venimos haciendo cada semana, cada fin de semana, a toda la gente que nos sintoniza a través de internet o lo hace a través de la página egusquiplaza.net clicando en el logotipo de la radio. Estamos a jueves, jueves 12 de febrero del 2015, cuatro minutos son los que pasan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 Y este tu programa también lo puedes eh, volver a escuchar cuando quieras a la hora que más te guste en el Facebook que tenemos facebook.com barra euskalmusica berriozar y ratia aparte de subir el programa de cada semana también te puedes encontrar novedades musicales, algún que otro videoclip y por supuesto las noticias más importantes en lo referente a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. te recuerdo facebook.com música y Ratia. 90 minutos compartiendo contigo cada semana lo mejor de la música local La música que se realiza en Euskal Herria hoy en varios estilos musicales Por ejemplo, te doy tres referencias La primera, música tranquila, música pausada de Betty con su nuevo álbum eh, titulado Astiri Titan Un mini LP de cinco temas autoproducido por él mismo Nos iremos con un poco de mexicanas Nos iremos con la formación de Aibar Puro Relajo Que está a puntito de editar su segundo trabajo discográfico Pero mientras lo hace, escucharemos dos de los temas Incluidos en su primer larga duración La conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela O también escucharemos un poquito de Heavy De manos de la banda Eibarresa sutagar Dentro de su último trabajo discográfico Visiri Gauden Esas son tres referencias para quedarte con nosotros durante estos próximos 90 minutos Para quedarte con nosotros en Euskal Música en el 100.8 de la FM Y en internet clicando en el logo de la radio en euskiplaza.net Así que si te parece vamos a comenzar y lo vamos a hacer a ritmo de ska Lo vamos a hacer a ritmo de una banda de iruña Se hacen llamar Vendetta, que tras estar 10 años en Escalariac Javiero guitarrista y Luisillo bajista Columna vertebral musical de la banda más concretamente Escalariac Crearon en 2007 Vendetta Formación que se completa con Peyo al trombón Rubén a la trompeta y Enrico a la batería Y que nace pues con el espíritu más festivo Su primer CD publicado en... En 2009 recogió 13 efervescentes composiciones El álbum se hacía llamar igualmente que ellos Vendetta Dos años más tarde llegaría el álbum Puro Infierno en el 2011 Y un año después Fuimos, Somos y Seremos en el 2012 Ahora regresan en el 2014 con este en cuarto trabajo discográfico 13 balas que fue grabado por, Cas por Pascal Echepare en eh, los estudios Sitos en Bardos en Iparralde Hay que comentar que ha habido un montón De colaboraciones en este nuevo Trabajo discográfico, por ejemplo Belcha y Paco Brick de Venetion Que aportaron voces en los temas África Alex Ardui, vocalista de Gatibú Que cantó en men Marcos Campos, Gaita en Sangre y Revolución Pat Tetevivi, eh, guitarra acústica En el Geldiesignac y el señor Bermeres Paul que tocó El banjo en Druidas de esta Tierra, en definitiva muchas colaboraciones Para este cuarto trabajo discográfico Disco gráfico de la formación de Iruña Vendetta, así que si te parece, con música Festiva, música Ska, música Rigi Música Salsera, comenzamos El programa de hoy de Euskal Música, lo hacemos con El álbum 13 balas y lo hacemos con los temas África y Galdí Esiñak Sale el sol Mírame, descúbrete Muéstrame tu cicatriz África ojos que miran el mar en la oscuridad Jump yeah. down yeah. yeah. De los temas incluidos en el cuarto Trabajo discográfico para esta formación Para Vendetta El álbum se hace llamar 13 balas, un álbum que lo editaron A principios de diciembre del 2014 Lo sacaron para la Feria de Durango Y fue todo todo un éxito este disco La Feria de Durango Ya que se vendió bastante, bastante bien Escuchando lo dicho, dos de los temas incluidos en este álbum, los temas África o esto que estamos escuchando, los últimos compases del decimoprimer corte del álbum, esto se hace llamar Galdíes Iñaca. Temas en euskera, temas en castellano conforman lo que es, lo dicho, este cuarto trabajo discográfico para Vendetta. Nada más y nada menos que trece temas son los que te puedes encontrar en este álbum editado bajo el sello de Vaca Vica. Y nos vamos con algo más lentito, nos vamos con el señor Petty que acaba de lanzar un mini álbum autoproducido por él mismo con la colaboración de Bomberenea e Kinchak. Hay que comentar que el álbum contiene cinco temas, todos ellos evidentemente en euskera, y todos ellos eh, tranquilitos y pausados. Eh, también comentarte que la discografía de este señor, de Peti es muy amplia. En el 99 comenzó con su primer álbum a Metsbad, le siguió en el 2001 a Rassoyak, en el 2002 Peti e en el 2000 En el a Narieta Petit, en el 2006 a Use, en el 2007 On, en el 2009 a Guayac... En el 2010 el álbum Barenz Wilfield et Petty, Bloody Orchak y en el 2012 llegaría Xavi Tapety. Ahora, tres años después, a principios de este año 2015, más concretamente en enero, lanza lo que es su nuevo trabajo discográfico, titulado más concretamente Astiri Titán. De te vamos a extraer dos de los temas del álbum. El primer corte del álbum, Egunero, y el tema que cierra el álbum. Quinto corte, Il Arte Edan. Es un mini álbum que acaba de sacar Petty al mercado. Música Mogo saltzen ju ganaren zorkatsak. Lagunonak soili ikustez, ulertzen dituztenak, Egunero azaltzen di sashi poetaren hitzak. Oiariira tzargaillu hitzal ezinaren mehezak. Egunero jasaateitu tira bazitako taktuaaiak, peina marraztuak garbiezina direnak. Egunero asila naiz horren guztiaren ondoren Gaineko laño beltzak eguzki biurtzen saiatzen Bidaia giteko etxe ondoan begiratzen Hortxe ikusten baita beti noiztan norako hazen Hain gerustel edo deabru diraen batzuk izaten Barrea irriarekin irriarekin orda intzen Naizte dai purbia beltza izan beleizatenik izaten ikasten, de la gunta animalia. Sollik ustez ulertzen dituztenak Eguneroa zaltzen dia sasi poetaren nitzak Oialirat zarka luitzal ezinaren mehezak Egunero tia sate iutira bazitako tatuaiak Beinezalean marraztuak garbiez direnak Eguneroa zian naiz lorren guztiaren gondore. Gaineko lan jo beltzake guzki biurtzen saiatzen Está sonando la música de este señor de Petit Que regresa al panorama musical Después de haber grabado en el 2012 El álbum Sabita Petit Ahora en el 2015 regresa con un álbum autoproducido Y con la colaboración de Bomberenea e Kincha Para grabar este álbum titulado Aristitan, un mini CD que contiene Cinco temas, entre ellos los temas Egunero, puesto que estamos escuchando Il Arte Edan Y de la música tranquilita de Petty nos vamos con algo de caña, nos vamos con Voltaya. En el 2014, mediante la explosión de los iones, neutrones y electrones, nació Voltaya en Zumaya, de las cenizas de los grupos Itaka y gotham Con sonido desde el destierro, los miembros del grupo descargan su cólera e injuria en las letras de sus canciones, como si fuera una epidemia con ritmos, cañeros y eléctricos. Unai e Isagirre, Bajo y Voz, John Durán Batería e Ion, Bracamonte, Guitarra, son los componentes. Del álbum. Es el primer larga duración. Se hace llamar Voltaya y lo que vamos a escuchar, los temas Gure Voltaya y Erreguerikes. Vamos con algo de caña, vamos con algo de fuerza en Euskal Música, en el 100.8 de la FM y en internet en Euskiplaza.net. ¡Gracias! Cambio radical el que hemos dado en el programa Euskal Música, de la tranquilidad de Petty. Nos hemos ido con la fuerza de la caña de esta formación, la fuerza y la caña de Voltaya, dentro de su primer larga duración, llamado igualmente Keyos Voltaya. Ahí están sonando los temas, U de Voltaya, o esto que estamos escuchando, Regriques. comentarte que te puedes descargar el disco a través de voltayabankamp.com. Ahí lo tienes completito. Los eh, siete temas que componen el disco para descargártelo de forma gratuita. Un formado en Zubaya. De varios eh, grupos eh, anteriormente. Que acaban de editar esta nueva publicación. Que acaban de editar esta nueva formación llamada Voltaya. Y de volta ya nos vamos con una banda que se hace llamar C.E.S.A.T.E. Que en este tercer disco de estudio, la banda C.E.S.A.T.E. Que pues ha sacado el doctorado en pachanga y en el mestizaje musical. Este nuevo disco se ha elaborado con mucho mimo durante todo el 2013 preparándolo químicamente en el local de ensayo y grabado en los estudios IGAIN y Neurótica de la mano de los doctores Aric y Michael. En este nuevo disco se ve a unos C.E.S.A.T.E. más banda que nunca, donde el feeling entre los músicos es evidente creando canciones redondas, la La banda la componen en a la guitarra y a los coros, Yulen a la guitarra y a los coros, Unai al bajo y a los coros, Boli a la batería, Anton a la trompeta, Manex al trombón, Mikkel a la voz principal junto a Javi y... John es el manager de la banda Así que un montón de gente encima del escenario Además de John como manager En definitiva, que vamos a saborear Y disfrutar la música de Se Shatek dentro de su tercer larga duración Titulado Ibuprofeno Te extraemos dos temas Para bailar y para disfrutar a estas horas De la tarde en el 100.8 En Euskal Música, los temas Y Ríbarre Egin y el tema Algisaria te cabe con toa la rira ves tu tu ganaño nada manidea atene cotar tu cristal es que Dizkizut, ez beharrik gabeko komedia, zurekin nantzestu Negu gorri ugadi berotu, ditu hain batzuk Baina nire hoea berotzeko, zu behar zaitu Zube hartzaitu Zerren, betiko formula Lengo lepotik eginda burua Beti despotismo ilustratua Luzaroan lotxagabe Milargia senalatzen Eta inozoak zuen Behatza begiratzen Baina opio despentsa Agortzen ari da Lotan zeudenak giratza arrizoaz. Latonenko bati irten egin dira, hitzalei begiratze dela hartutan Biezzidorrik ez duen Norrabide honetan burrats bat borroka berri batza hart Alkimiztazaren betiko formulan, ongiet horriak errealitateran, ongiet horriak rubakietaran. Polizia sikarioak diren honetara, regimenak bizirauten duen bizartean. berriozar y ratia Sintonía 100.8 FM. Jueves en directo de 6 a 7 y media de la tarde nuevamente contigo. Sábado y domingo, la misma franja horaria en repetición. Cada semana, 90 minutos compartiendo contigo toda la música local. La música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales. Esto es Euskal Música para tus oídos. Hemos comenzado con Vendetta, hemos continuado con Petty, lo nuevo de Voltaya. Y ahora te estamos extrayendo dos de los temas incluidos dentro del nuevo trabajo discográfico para Sesatec, el álbum Ibuprofeno, los temas, y Riva Regin, o esto que estamos escuchando, Argy Sharia. Por cierto, hoy hoy jueves 12 de febrero, dentro de un mes, a el 12 de marzo, Euskal Música cumple 150 programas y lo vamos a celebrar de una forma muy especial. En sucesivos programas te contaremos cómo lo haremos, así que ya lo sabes, dentro de un mes, Euskal Música cumplirá 150 programas en Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM. ¿Qué te parece si nos venimos hasta Tafaya? Nos vamos con el grupo Zartaco K, el grupo de Street Ska, que presenta su segunda referencia, Odol Berria, su nuevo disco que ha visto la luz.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 Odol Berria ha sido grabado, mezclado y masterizado por Alberto Porres en los Estudios K de Iruña. Ya estuvo al otro lado del Lilio Telefónico, uno de los componentes de la banda Sartacoca, para presentarnos este su segundo álbum titulado Odol Berria. Y por supuesto, nos queda disfrutar su buena música, nos queda disfrutar grandes y buenos temas incluidos en este álbum. Son 12 temas, los que vamos a escuchar. Los temas La Lista Negra, un pedazo tema, y el tema titulado Odol Caraitesniak, hablamos de Sartacoca. Nos llegan desde aquí cerquita, desde Tafalla y nos llegan con su nuevo larga duración, Odol Berrián. <música> Desde Tafalla no llega esta formación, nos llega coca con este su nuevo trabajo discográfico titulado más concretamente Odolo Berria y con temas como La Lista Negra o este Caray Tessignac, pedazos de temas, los que te puedes encontrar en este nuevo trabajo discográfico, ahí están Endika, Alaitz, Aritz, Ibai, Íñigo, Juan, Ión y Asier. Ya estuvieron en el la Farron y del 2014. En Sangüesa pusieron patas arriba el área 3. Y eso que era principio de la mañana, ¿eh? Llega a ser de mediados de la tarde ya ni te cuento Cómo pusieron, cómo pondrían El área 3 del Nafarroa Onies, auténtico discazo El que acaban de sacar de la manga Esta formación, Sartaco K Ya estuvieron eh, por aquí, más concretamente Al otro lado del hilo telefónico Uno de los componentes de la banda para hablarnos De esta formación y por supuesto para hablarnos De este segundo larga duración Odol Berria, y nos vamos ahora con Azulejo Frío, que es el segundo álbum que publica la banda Charrena En 2011, con comentarte que este trabajo pues ha tenido una separación de 19 años del álbum anterior menos de un mes después de su publicación entró directamente al puesto número 14 de la lista de ventas según Enrique Villarreal el Drogas, Azulejo Frío es un disco vitalista que trata sobre la noche en sus dos versiones por un lado la físicamente vivida y por otro la del insomnio, ahí está, eso es lo que nos comentaba Enrique Villarreal el Drogas a la salida de este segundo trabajo discográfico, Azulejo Frío, el Editado en 2011 Vamos a rescatar dos de los temas El clásico, el sencillo, presentación Todos los gatos y el tema Otro corazón, un tema un poquito marchoso Y un tema un poquito lentito Para diferenciar las dos formas De este nuevo trabajo de Charrena Todos los gatos acurrucados Esperan que llegue la madrugada Todos los gatos parecen pardos Cuando la noche ataca todos tus besos son como el agua que llama en otoño a la ventana cierro despacio los ojos me me voy por tu cara cierro despacio los ojos me lo lleva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 que llegue la madrugada todos los gatos parecen pardos cuando la noche ataca todos tus besos son como el agua te llama en otoño a la ventana siendo despacio de los ojos me dejo llevar por tu cara siendo despacio de los ojos me dejo llevar mecida jugará a volver a la edad de una chiquilla que no tiene miedo a nada guardado en su pupila otro corazón que no se acuerda del clásico titulado todos los gatos corazón... ¿Quién os acuerda de temas como este, Otro Corazón? Están incluidos en el álbum que editaron en el 2011, Charrena, dentro de su álbum azulejo Frío. En ese mismo año, en el 2011, más concretamente el 10 de julio, grabarían un álbum en directo en CD+, más DVD, con nocturnidad y alevosía, grabado en plenas fiestas de Iruña, grabado en la Plaza de los Fueros. Temas como Salvaje Mirar, Quiero Que, o Pelea de Barro están incluidos dentro de este segundo trabajo discográfico Azulejo Frío. Editado bajo el sello maldito Records, igual que el álbum en directo. Vamos a ir dejando atrás un poquito la música de Charrena y nos vamos a ir con un poquito de mexicanas ya que dentro de poquito van a sacar a la luz, va a haber la luz, lo que es el nuevo trabajo discográfico para puro relajo, que es un grupo musical con amplio repertorio compuesto por canciones mexicanas y latinoamericanas la banda lo forman en Eko Yrigoyen y Yosu Burguete a las trompetas David García al bajo y a la voz Jorge García a la guitarra y a la voz y Chuma Gallúes al acordeón y voz banda de Aibar, Iruña y Torres de Lord, eh, como te he Anteriormente, están ultimando lo que va a ser Ya su segundo trabajo discográfico Pero mientras sale, nos quedamos Con ese su primer álbum, titulado La conocí desde niño, fuimos juntos A la escuela, la temporada pasada y estuvieron por aquí, por buscar Música, por berriozar Y Ratia, varios de los componentes De la banda para presentarnos este nuevo Proyecto musical y por supuesto para dejarnos Este su álbum, ahora vamos a rescatar Dos de los temas incluidos Dentro de, eso de su álbum, el tema Juan Charrasqueado Y el tema La Viuda Alegre Esperando el regreso de Esta banda de puro relajo, lo dicho Nos quedamos con este su primer larga duración Voy a cantarles un corrido muy mentado, Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y le abodaban charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaba De aquellos campos no quedaba ni una flor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 Estoy borracho, les gritaba y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Creció la milva con la lluvia en el potrero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 se creyó de las mujeres consentido y fue borracho, parrandero y jugador sombrosa Por la muerte de un amigo que lo ha matado su esposa A las once de la noche Conchita empezó a pensar Voy a matar a mi marido para poder bachandear Cuando ya estaba dormido Conchita se le acercó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 Cuando pasaba Luego que ya lo mató Lo abrazaba y lo movía Ahora sí ya te moriste solo del alma mía El juez del estrao le dice, Conchita no llores más, mira yo no te castigo, os viuda me gustas más. Entre parranda y parranda, Conchita se divertía, ya se la llevaban presa y de la justicia reía. Cantaban los criminales allá en las Islas María,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 Ay viene la viuda alegre decían cuando pasaba Pues ahí está la música de este quinteto, la música de puro relajo Desde Ibar nos llegan con estos temas Juan Charrasqueado y La Viuda Alegre dentro de su álbum La conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela Ya están ultimando los pequeños detalles Que les quedan para sacar adelante lo que va a ser su segundo trabajo discográfico Y por supuesto los tendremos también aquí en Euskal Música, en Berriozar y Ratia Para que nos los presenten Nosotros que seguimos, dejamos atrás la música mexicana Nos vamos con algo de caña, algo de heavy Nos vamos, como no, con la banda Ibarresa Sutacar Un disco que fue puesto en circulación En adelanto, si os acordáis Junto al periódico Gara por el precio de 8.95, en lo que fue Un éxito rotundo porque ya El primer día de dicha edición Se terminaron todas las copias En la mayoría de kioscos y puntos De venta, un álbum autofinanciado Y autoproducido bajo Su propio sello J que Una vez más, es agradecer Pues que el grupo que hay, haya Obtenido esta respuesta A su iniciativa, desde el principio, las sensaciones de encontrarnos ante un trabajo muy guitarrero, sonido muy fresco, que entra a la primera y de esos CD's que pues te dan ganas de volver a poner una vez terminada de sonar. Al completo Vamos a escuchar pues Este último trabajo Big City Gaude Álbum cañero Álbum contundente Como solo pueden hacer ellos Los Eibarreses Y nos vamos con la caña y la fuerza Que nos traen los temas Poema y Nascatu Nice Música Zaba caña y la fuerza de los Sudagar Con cambios en la formación y con el clásico J.K. Una banda que lleva ya un montón de años en esto de la música Y esperemos que les quede muchos años más Para disfrutar de su heavy Y de temas como estos eh, titulados Poema o esto que estamos escuchando Nazca to Nice Extraídos de su último trabajo discográfico Visini Caudel Aitor, Grosabel, a las voces, guitarra solos y coros Igor Díez, al bajo y a los coros Xavi bastida la guitarra y a los coros Y Calder, a Riyaga, a la batería y a los coros y Diez temas son los que te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico Visiric, Gauder Y a las grabado en 2013 en los estudios Lolenzo Récords ¡Y nos vamos ahora! Nos vamos ahora con Encore, que crece en el barrio Bilbaíno de Recalde. En 2009 edita un EP de cuatro temas con el título Múltiplo Comune Tako Chiquiena. En 2010 aparecería el segundo EP, Satika Chayle Comune Tako Chiquiena. Y en 2011 llegaría el single Ser Garen, tres cortos años, pero intensamente vivos y repletos. Cada vez que han subido unos escenarios, les ha reportado algo positivo y algunas veces han vuelto a casa con premio. Esa lista es bastante larga, como propósito por ejemplo, el concurso de maquetas de Gastea 2000, el concurso de bandas noveles de Bilbo, el concurso de maquetas de Vizcaya Televisión el Band en Leía del 2010 el concurso de Baracaldo de Pop Rock del 2011 o el Leyo a Pop Rock del 2011 con todos estos premios graban en 2011 lo que es su primer larga duración, Factore Comunac en el cual hay un montón de colaboraciones Juanmi de Laia que contribuye con la letra y voz en el tema Itchazo Aremba Staldean, Ayola Re ntería desea mais que contribuye con su voz en Musurik Musu Aitor Uriarte de y Une, que canta en iru acorde tan. Así que vamos a disfrutar de este primer larga duración. Nos hemos ido un poquito al pasado hasta el 2011 tampoco, no tampoco nos hemos ido muy lejos para disfrutar el factor ecomunak de, de el álbum Encore, lo que vamos a escuchar, los temas Ichasoaren, Bestaldean y el tema titulado más concretamente Musurik Musu. Los dos temas con colaboraciones, el primer tema con Juanmi de Laya y ese segundo con Ayora Rentería desea maestro ...pues con la música de Encore y su álbum... ...Factor Ecomunaki con los temas... ...Y Chasor en Vestaldea... ...nuestro que estamos escuchando... ...Mushurik Musu... ...vamos a poner ya... ...el punto y final a una nueva edición de Euskal Música... ...ya sabes que estamos contigo... ...cada jueves en riguroso directo... ...entre las seis y las siete y media de la tarde... ...y nuevamente contigo... ...el sábado y el domingo la misma Franja... ...y eso sí, en repetición... ...en Berriozario y Ratia... ...en el 100.8 de la FM... ...y a través de internet en eguskiplaza.net... ...clicando en el logotipo de la radio Y también estamos contigo a través de internet en el Facebook del programa, facebook.com barra Euskal Música Berriozari Ratia, donde ahí te puedes encontrar el programa de cada semana, las novedades discográficas, los videoclips, las noticias más importantes y, por supuesto, la agenda de conciertos para los próximos días. Todo ello en Facebook.com Barra Euskal Música Berriozar y Ratia Hoy nos hemos ido de un extremo hasta otro Con Vendetta, peti Voltaya, Césate Sartaco, Cacha, Rena Puro Relajo, Sudagar Y esto que estamos escuchando La banda Encore Música Y vamos a ir terminando el programa de hoy de Oscar Música con una formación que nos ha llegado hace poquito, esta misma semana, un álbum de una formación que se hace llamar Nick Chaos. El álbum se hace llamar Argiak Lekurik Est Du Enean, un álbum en el cual te puedes encontrar grandes y buenos temas, como por ejemplo el que vamos a escuchar, el metal Uiñuak, séptimo corte del álbum. Es un álbum compuesto pues por varios componentes, evidentemente, pero en lo que se refiere a la voz, Hay un dueto, chico y chica Nos quedamos con Nick Kaos Nos quedamos con su álbum arguiak es Duenean, Y nos quedamos con el tema metal Uñuak. Por cierto, dentro de unas semanas Los tendremos por Berriozar y Ratia Para que nos presenten este su nuevo trabajo discográfico Mientras tanto, nos quedamos Con su adelanto Volvemos dentro de 7 días, no lo olvides Aquí a Berriozar y Ratia al 1008 fm En internet Euskiplaza.net Euskalmusica, tu cita con la música local Música